Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabes que este tu programa También lo puedes eh, volver a escuchar Lo puedes volver a sintonizar Tanto el sábado como el domingo a la misma hora De 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en redifusión, eso sí, en diferido Cada semana 90 minutos Para compartir contigo todo lo relacionado A la música local En el 100.8 Berriozar y Ratia Y en internet Euskiplaza.net En el programa de hoy escucharemos a patson Sistein, escucharemos a Heale o escucharemos, entre otros, a la banda Siroca. ya a eso de las 7 menos cuarto estarán por aquí, por Berriozer y Ratia, por el programa Euskal Música en directo. La formación Ibakusa, que acaba de publicar su nuevo larga duración, Abustu Axei. Hablaremos con ellos, charlaremos para que nos comenten un poquito cómo ha sido la elaboración de este nuevo trabajo discográfico y un poquito la corta trayectoria que tienen esta banda. Por cierto, hay que decir que Ibakusa estará presentando su nuevo disco, Abustu Akshay, el sábado 15 de febrero en la Peña Euskal Herria de Burlada. La entrada será totalmente gratis y para completar la fiesta redonda contarán con el apoyo de los grandes grupos de amigos en directo como son ZTK Rap y la formación NX. Así que ya lo sabes, hoy en directo en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM y el sábado los podrás eh, ver encima del escenario en la peña Euskaleria de Burrata presentando este nuevo álbum Abustuak 6. Dicho todo lo que vamos a tener en el programa de hoy, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la banda Siroca, una banda que se forma en el verano del 2009. Se juntan con la única intención de crear dos canciones y la corriente de aire creada por esas canciones traen el nacimiento del grupo musical Siroca. En esa época, María, Gaisca, Gorka y Ekaich son quienes forman la banda y todos provienen de otros grupos, como por ejemplo apurka y Apurca, Isatefatsua, majos o Cloratita. Como presentación publica en el disco Aise Berriak. Al poco tiempo Gais cadeja al grupo y entra de su parte Pepo para dar comienzo a una larga gira. En mayo del 2011 publican el impresionante disco libro Karoshi, formado por nueve prioridades, nueve canciones y nueve cuentos cortos, y durante año y medio y hasta agosto del 2012 ofrecen una larga gira de plaza en plaza hasta que Icaich deja el grupo y entra de su parte Íñigo Pagaza, aportando nuevas ideas y sonidos al grupo. Es entonces cuando comienzan a preparar lo que será su tercer disco, Iru SZN, disco que nos presentan ahora... El disco que te presentamos aquí en Euskal Música, en Berriozar y Ratia Vamos a escuchar dos de los temas del disco El tema que abre el álbum es Al-Saitu Irud Y el tema Egi Apocalíptico A, corte 5 del disco Nos quedamos pues con ellos, nos quedamos con la caña, nos quedamos con la fuerza de Shiroka Y este es su tercer larga duración Música Zinia temas eh, que componen lo que es el tercer larga duración para esta banda, para Shiroka el tema es Al Saizu Irudi que abre el álbum y esto que estamos escuchando, X Apocalíptico A. el álbum Iru S Z N hay que comentar también que aparte de los seis temas que, que componen el disco pues la banda nos regala dos bonus track por un lado la canción compuesta en 2012 para el documental chimeleta con la colaboración de Saude y Esquire y con letra de Alain y Martín Por otro lado, pues la canción compuesta para el festival que tuvo lugar en Londres, el back Solidarity Sound System, en la que participan Ayora de Seamais, Leire de line Juan Sangre de Gobernos y Laiane de 121 Creu, con letra de Imanol Calvasforo y que se grabó en los Estudios Gawa. En definitiva, un disco completo para disfrutarlo y para saborearlo. Recuerda, Shiroka con su iru. -Z -N. Y ahora nos vamos con una banda que nos llega desde Berriz Una banda que se formó en el 2005 En todo ese tiempo, pues el grupo no ha tenido ningún cambio en la formación Es decir, siguen Unai, Asier... Frouffe y Alberto. Hay que decir que Sain entró dentro de la escena musical en 2008 con una primera maqueta con un título más que largo. Con la citada maqueta ganaron en 2010 el concurso de maquetas de Gastea en su edición 19. El 2010 fue un año fructífero para Sain, ya que el tema que haya, eh, pues fue incluido en el recopilatorio de Qualls volumen número 4 y que también aparece en el primer disco Mendeco Piratac editado por el sello Vagaviga. Al haber ganado el concurso de maquetas de Gasteac pues le sirvió para tocar en gigantesco festival Galbaby Kalayve en Bilbao. En 2013 entran en los estudios Lorenzo Records de Berriz para grabar su segundo disco, en sentí Berri Baten Bila, un disco que está dispuesto bajo el que del técnico Aitor Ariño. Nos quedamos pues con esta gente, nos quedamos con Sign y nos quedamos con dos de los temas incluidos en este segundo larga duración, el tema Asala y el tema Arri Gainean. <música> Que suene la sacoda su nada desde ya no arbolado de que No Este es su segundo disco, refuerza especialmente cuatro pilares Las melodías, las guitarras, el rock pop y el enfoque de las letras 11 temas son los que se incluyen en este álbum Titulado en Gun Sentir Berriba Tembila Editado bajo el sello discográfico Baga Baga La muestra, dos de los temas, Arikai Nean Tema que estás escuchando Y Asala Música La banda compuesta por Unai Uribe a la voz y a las guitarras, Asier Cosme a la guitarra y a los coros, Joshua frofe a la batería y a los coros y Alberto Sánchez al bajo y a los coros. Sain, Egun Sentib, Erriba Tenvila es el título de este nuevo Larga Duración. Y nosotros que seguimos ofreciéndote más estilos musicales dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria, ya que si hay un grupo de Euskal Herria que ha entendido y asumido la cultura jamaicane, ...y su forma de hacer música, ese grupo es sin duda alguna... ...Bad Sound System. Famosos por sus intensos directos... ...son pocos los escenarios aún no conquistados. En su intocable... ...lista de actuaciones podríamos destacar, por ejemplo... Eh, ...Francia, Cataluña, Galicia, Andalucía... ...o, sin olvidar, las kiras realizadas en México y Japón... ...en 2010 y 2011. El pasado diciembre del 2012 se publicó su tercer álbum... ...Alda, Keta, bajo sello Bomberenea e Kinchak. En este disco, el oyente pues se puede encontrar con 12 temas cargados... con la misma fuerza de siempre dispuestos a hacer bailar las conciencias, y no, vamos a escuchar dos de los temas, como muestra un botón, como se suele decir, y vamos a escuchar los temas, Caminando y Olvidan, son Bad son System. Y dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas, guerrilleros, ah, sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema, hop, hop, hop, hop. Beginnos con Bogatá Sam, también aquí, tú estás comestando con usted. Ezker Millau! Oh, oh, oh, oh. Buzgando, nunca me canso, sigo retando, hablando, arrimando, cantado, pentado, el mensako, que, que no, no tenga flow. Four, cuatro locos ponco, en tu loro bad song, siempre te la lian, repito. Que fiel no a mí mismo y mis compadres, fiel a los consejos de mi madre, fiel a este corazón que arde por mucha culpa calle, corta, que nunca es tarde, es bueno el que no farde, de bom, bombo, el que lo parte. ¡Bes! No es más el que tiene, sino que comparte, ¡Bes! resiste a monte o maricalle como estandarte, ey. ¡eh! El ser coherente Sufres mucho Para realizarte yo Pero el bombo Claparás mi amigo Y este tema Está representando Aquellos y aquellas Que queman Cuando Quema. nuestro respeto Se nieva No se frena Quien esta lucha Música nos complementa Su apetido Roca contra sistema Así que sí Escucha, pincha, baila Pinta o rima Como en sí Puertas que se abren Seas o no seas de aquí Piensa cosas buenas Importantes pa' vivir Pasando antes Tiene un corazón por ti Por eso es peso Por eso este verso Por eso es diverso, por eso más Por eso es propenso Va con flexor de alzarrano Por eso yo pienso, siento nomiento, presento pasos de la peña sau, siempre nuestro, del diablo no se comprender. Aquí seguimos los que no. Dime cuántos quedan después de lo que nos man, man, los santos. Recuerdo los momentos de aquel gordo 2003 cuando todos nos pues para que ya vas con fres, justo algo empezó en nuestras almas a florecer y broto ha visto un hueco y te lo hiciste merecer era la forma de poder nos proteger, pronto llegó San Rafael y eso nos hizo crecer, más admiración y más dedicación por ser mar, y daros cuenta que entonces no éramos nadie, en el camino a muchos se pudimos conocer, hoy son hermanos de la religión de recorrer, toda admiración nada más que reconocer de toda la paz, gracias por ha sido un gran placer, os ahí fais un dos, Kuruza lagun beti zango da nombaik Son system, solo que miras más. Nuevo trabajo discográfico Alnaqueta. <risa> y con temas como Caminando o esto que estamos escuchando. Olvida noveno corte del álbum. Cada semana compartiendo contigo 90 minutos con todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y eso sí, a todos sus estilos musicales, como puedes comprobar en la tarde de hoy. Hemos comenzado con Shiroka, hemos seguido con Sain, y ahora con la buena música de Bad Sound System. Y recuerda, dentro de poquito tendremos por aquí, por Berriozario, la tía por Euskal Música, a la banda Ibakusa, para presentarnos un nuevo larga duración a Gusto Axei para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda todos y de sus conciertos que van a dar que este sábado 15 comienzan en la Peña Euskal Herria de Burlata estarán presentando ese su larga duración con ZTK Rap y NX esto, Bad un System temas como Babilo no va a parar Policías, Esperanza o el Circo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 Una banda de rock melódica que regresa a la escena musical Con un nuevo trabajo denominado Jazz Veterina y juventud se mezclan a partes iguales en este proyecto Que surge a finales del 2010 Ideado por los ex-idriots Miquel y Gord Cavizar Junto a ellos una nueva generación de músicos excepcionales Como son Jacoba Ormaechea e Íñigo Benito Militantes de Autoestéreo y Kepa de Miguel Albaco En el 2011 editaron su debut discográfico, llamado Ichero Penal en Y un año y medio después regresa la banda con este segundo larga duración IAS, compuesto por 10 temas, a los que han querido añadir dos bonus track la balada acústica Or Isangon Aysu y el mix navideño de Salvador en Eríochean. Hay que decir que el disco pues cuenta con la colaboración de Yvonne, a la batería y a las voces, eh, también está Suriñe Hidalgo de Sian, en el single Betico Doñua y ahí una rentería de Seamais en el tema Sulagún dedicado a la memoria de Íñigo Caravacas Pitu. Además hay que destacar la aportación a las guitarras de Pedro Hermosilla en la versión de del clásico de Urch o Lur así que, ahí está, el regreso esperado de los hermanos ex-componentes de Eddie Biotz, que regresan al panorama musical, con este segundo larga duración hablamos, como te comentaba anteriormente de Jare, y de Jare, nos vamos con algo más tranquilito, nos vamos con el señor Jesús Mari Lopetegui, que comienza su carrera musical en público con tan solo 14 años, en 1971 cuando tocó con la banda de su hermano mayor, fundó el grupo Sassy en 1976, y debutaron en la plaza de Zarauz, en 1976 84, le invitan a ser el cantante del afamado y popular Grupo Aquelarre, y es nada, con quienes graban nada más y nada menos que cinco discos su siguiente parada será la de embarcarse en el proyecto propio en solitario bajo el techo, nombre de Jesús Mari Noisbeinca y en 1994 edita su primer disco Jesús Mari Lopetegui ha grabado este nuevo trabajo, R. Cangorá el sexto de su carrera en solitario en los estudios Noisbeinca de Zarauz, donde el técnico de sonido Unai ha realizado la grabación Las mezclas Y la masterización entre julio y agosto del 2013 O sea que vamos a rescatar dos de los temas incluidos en este álbum R. Cangorá, más concretamente el tema que da título al álbum R. Cangorá y el tema Iturri Sarretik Dos temas incluidos en el nuevo trabajo del señor Jesús Mari Lopetegui Errekangora Kantarin ausue Goiur zegia berriz Aurrez aurre Norke zanzi Da sinion si le Encontrar dentro de lo que es el nuevo Larga duración para Jesús Mailo Petegui El álbum Erre Kangoran, lo que estábamos escuchando Tema que le titula al álbum Y esto que suena Iturri Sarretik, el séptimo corte del álbum Sexto trabajo en solitario Para este señor Que ha estado entre otros grupos Nada más y nada menos que en la banda Kelarre Y con la música de Jesús May Lopetegui, vamos a dar paso a una banda de Iruña. El sábado estarán en la Peña Euskalería de Burlata para presentar su nueva larga duración. Junto a ZTK Rap... Junto a la banda NX Hablamos, como no, de Ibacusa Que por cierto, ya los tenemos por aquí Por Berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Por el 100.8 Para presentarnos este Su nuevo larga duración que acaban de publicar Para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda Para hablar de ese concierto de presentación En definitiva, para hablar de muchas cosas sobre ellos Sobre Ibacusa <risa> Thank you. tema con el cual se abre lo que es el primer trabajo discográfico para la banda Ibakusa titulado Abutuak 6 El sábado lo estarán presentando en la Peña Euskal Herria, eh, junto a pues eh, varios amigos suyos, que Rap, más concretamente, y la formación NX. Y hoy los tenemos por aquí, por Berriozar y Gracia, más concretamente tenemos a tres de los componentes de la banda, a Induzi, Pedro y a Ander, a uno a los tres. Rachaldeo, Álvaro, eh, ¿qué hay? Para comenzar vamos a hablar un poquito sobre los inicios de la banda, ¿no? Cómo surge la banda, ya que según tengo oído, surge de las cenizas de un grupo que al final no salió. Sí, efectivamente, este grupo viene viene un poquito de Tears from Hiroshima, que era un proyecto que, que formaron eh, Induzi, que es nuestro guitarrista con el anterior cantante, Dani. Eh, fuimos entrando progresivamente en la banda y eh, cuando íbamos a sacar el primero de nuestros discos, bueno, dimos varios directos, demás, participamos en varios certámenes y, y justo cuando ya íbamos a sacar el disco, pues eh, Dani decidió abandonar la banda y entonces, claro, nos vimos en un punto que, que no sabíamos muy bien hacia dónde avanzar, ¿no? Porque... No teníamos cantante, teníamos el disco ahí a punto de salir, uh -huh. no sabíamos si buscar un cantante del estilo que ya teníamos, buscar un cantante nuevo diferente Y al final, pues bueno, un poco de casualidad, dimos con Silvia, que ya la conocíamos de anteriores formaciones, de Keras y de Shilum y demás Y justo coincidió en un momento, que ya estaba libre, se animó a meterse en el, en el embolao este uh -huh. y, y hasta hoy En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar Ibakusa, ¿algún grupo os ha influido, os ha ayudado? Mientras lo bueno lo escuchabais en hacer este estilo de música, digamos así Sí, la verdad es que es un poco complicado porque hay estilos muy diversos Por ejemplo, yo soy un fanático de los Zeppelin, luego a Pedro le mola otro rollo, no sé Hay muchos grupos, están los Paramore, está Linkin Park, hay, no sé Pues desde los clásicos de siempre hasta el metal moderno de ahora pasando por... hasta por, por el pop, o sea, hay un poco de todo. Eh, ¿Os ha costado tiempo hasta llegar a editar este primer disco, horas de ensayo? P pues tiempo, sudor y lágrimas nos ha costado, Álvaro, porque porque este disco se viene gestando ya desde hace pues, año y medio, si no más, y entre la marcha de Dani cuando éramos Tifron y Hiroshima hasta ahora lo que es ahora Ibakusa... Pues hemos tenido que trabajar mucho, duro y sí, nos ha costado un montón de dinero, de, de esfuerzo, de horas y de todo, sí. Eh, como habéis comentado, surgís de la de las cenizas de la banda Tears From Hiroshima. ¿Seguís con el mismo estilo de música que le queréis dar a la banda o habéis cambiado algo? Eh, a ver, realmente las canciones, lo que es la música, la base es la misma, pero claro, al cambiar de cantante, la personalidad de un grupo cambia de arriba abajo. Entonces, de, la, de lo que cantaba Dani, que eran era en inglés era una voz un poco más eh, más hardcore, ¿no? Más gritos y uh -huh. eh, rasgados y demás a lo que canta Silvia, que para empezar es en euskera y, eh, y aparte es todo melódico y tal, pues es que las canciones escuchas la versión anterior y la versión nueva y no tiene absolutamente nada que ver aparte por el camino, como dice Pedro, pues todo el curro que hemos hecho ha venido dado pues a, a meter un montón de coros, melodías y, y a trabajar muchísimo el tema de las voces, ¿eh? uh -huh. para darle un poquito ese punto especial, ¿no? O sea caña por debajo, melodía por encima y todo el adorno que lleva alrededor uh -huh. eh, Habéis estado en certámenes, el más reciente el Zona Arte Joven en el cual pues eh, fuisteis los ganadores, eh, contarnos un poquito qué valoración hacéis de esta edición y cómo habéis visto el nivel de los eh, grupos, pues la verdad es que si, sí, el Zona Arte Joven este es el encuentro de toda la vida uh -huh. el Encuentros de Navarro, sí ¿no? exactamente y la verdad es que, que la valoración es más que positiva porque la verdad es que lleva 30 años y había no sé si presentadas, no sé si más de 60 bandas, un montón. Y ya el hecho de habernos cogido para la semifinal que en un principio no estábamos, o sea, no no nos habían seleccionado. Eso es jodida la cosa, pero bueno. En el caso es que no nos hayan cogido y alguien dijo que no quería que no quería participar y entonces nos cogieron y de ahí hasta ganar, pues la verdad es que La satisfacción es muy grande y luego un plus de satisfacción es ser el primer grupo en Usquera y de metal que lo gana. Entonces, pues nos hace, nos hace estar orgullosos. A mí, a mí personalmente la mayor satisfacción ha sido, o sea, desde ese punto de que no nos cogieron al principio hasta llegar a ganar ha sido decir, joder, una vez que nos han visto es donde donde han visto que realmente la banda funcionaba, ¿no? Porque al principio escuchando el disco solamente el disco, no nos cogieron, ¿no? Quizás dijeron, joder, eh, pues es una banda de metal, es una banda tal, no encaja mucho en el concurso, pero bueno, al final, una vez que conseguimos entrar, viendo cómo lo hacíamos en directo, todo el curro que llevábamos y tal, es cuando hemos llegado, finalmente, pues a ganar. Y el nivel que también preguntabas, la verdad es que guay, había bandas muy chulas, había, a mí algunas no me gustaban, pero bueno, para gustos están los colores, ¿no? Pero bueno, en general había gente que lo... Que lo hace guay, gente que se habrá quedado afuera probablemente sean unos musicazos, o sea que el nivel era muy bueno. Eh, la pregunta que viene ahora es sencilla, el premio a que la habéis destinado. Pues eh, las cuentas la llevan algunos de mis compañeros, pero creo que ellos te pueden responder mejor. pero Esto pues ha volado, si ha volado pues, ya sí. todo, sí, o sea, sí, hacer copias del disco, sí. hacer camisetas, eh, promo, pegatinas, chapas y demás... Sí, el videoclip que vamos a grabar también uh -huh. después de la presentación. y Bueno, tenemos ya previstos dos videoclips. Uno nada más termina la presentación y otro para un poquito más adelante para el verano con el segundo single. Pero vamos, que el, que el dinero dura poco, la verdad. Eh, aparte uh -huh. del concurso zanaarte Joven que hemos hablado, eh, ¿habéis estado en otros concursos? ¿Con Ibacusa? ¿O con o con la formación anterior? No, con Ibacusa solo dimos el concierto de semifinales y el de la final en Baluarte, la verdad. Y este, que va a ser el, la presentación. Y antes, con Teos por el Hiroshima, sí que nos presentamos a dos concursos. Y la verdad es que, por también, suerte, también lo ganamos. Nos, nos fueron bien porque el concurso de Burlada lo ganamos y el de Burlada Villawar también, o sea que la verdad es que en ese sentido no nos hemos tenido mucha suerte. En este Abutuak 6 es un disco autoproducido por vosotros. ¿Lo habéis llevado a alguna casa discográfica? ¿Estáis a gusto como estéis ahora? nos ¿No queréis meteros en embolados? Bueno, pues... Eh... Sí, lo hemos intentado, a ver, nosotros hemos contactado con gente y demás, pero es que realmente las condiciones que te ofrecen hoy en día no son sostenibles para un grupo amateur, o sea, es que ni sostenibles ni lógicas en muchos casos. O sea, eh, sobre todo lo que hay que hacer es adelantar mucha pasta, temas, o sea, cosas que no son viables para nosotros. Entonces, al nivel que nos movemos y hacia el que queremos ir, sí. creemos que lo más responsable de momento es movernos por nuestra cuenta, aunque sí, tenemos gente en otros sitios que nos van a mover también a temas de conciertos y... Sobre todo porque siempre que vas a un sitio es interesante tocar con una banda local del sitio al que uh -huh. vas, ¿no? para que te mueva más gente y tal, y así poder llegar a más público. Entonces, en ese sentido sí que, sobre todo por internet, es una ayuda muy fuerte para poder movernos eso, pues, en sitios diferentes a nuestra ciudad y, uh -huh. y demás. El disco lo habéis grabado en Barcelona. ¿Cómo fue el proceso de grabación, el viaje, el alojamiento, si estuvisteis por allá? Pues pues a base de organizarnos y así, pues Luis, lo hemos grabado en Barcelona pues por coger un poquito el sonido de, de, de que podíamos extraer desde el grupo de los DI y de Edgar que fue quien nos grabó en los estudios de la Atlántida y contentos contentos con el resultado porque porque ir hacia allá pues siempre te parece que vas a explorar un sitio que no conoces o lo que sea y luego ya vas allí y estás arropado por el calor de un estudio bueno y una calidad seria y una producción también que nos ayudó pues a la hora de de retocar los temas y así Y curioso, sí, habiendo aquí sitios para grabar Nos hemos ido hasta allá Pero pero merece la pena por, por lo que te digo Porque sacas un poquito de jugo, quizá un sonidito un poco diferente Que igual no se aprecia Pero nosotros que somos los que hemos oído la música uh -huh. Lo notamos y, uh -huh. y contentos eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Barcelona? Pues la verdad es que La grabación fue en realidad Sobre todo la música Bastante express Un fin de semana, de hecho, fuimos allá Encerrarnos en el estudio, batería y bajo a la vez uh -huh. Y la verdad es que pues, felicitar a Ander y Iñaki, que fueron increíbles como grabaron. Y después, al fin de siguiente, ya fuimos Pedro y yo con las guitarras. Y la verdad es que en otro fin de semana, y después la voz ya como fue todo más complicado y tal... Pues con el tema de la voz ya fuimos en San Fermín es una semana, nos cortamos de salir, o sea que también es para valorar el, el esfuerzo, y no, y fuimos para allá y a currar, y la verdad es que, sí, que muy bien. Sí, di como dicen mis compañeros iba todo muy, muy ensayado y es que fue rodado, rodado. El tema de las voces nos costó más pues porque Al final una voz no es un instrumento, o sea, no, claro. por mucho que le fuerces, le fuerces muchas horas no aguantas. Entonces las grabaciones están limitadas a unas horas al día y aparte todos los coros que metemos y demás, pues es, es que exigen un curro un poquito extra. ¿Eh? ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco o al ser el primero lo habéis querido hacer más vuestro, más de casa? No, la verdad es que sí que, claro, los temas cuando se enfocaron había partes que estaban enfocadas desde, claro, teníamos un cantante que era más rollo gritos y tal, y entonces nos quedamos con ganas de hacer un tema muy cañero, que es de hecho está sonando ahora de fondo, sí. y, y como hicimos amistad con, con los compañeros de The Ice, pues ofrecieron y un poco... Salió muy muy sencillo, la verdad. Les dijimos, se ofrecieron también, y la verdad es que es curioso escuchar a un catalán cantar en euskera, pero <risa> nosotros somos capaces. La... <risa> Vosotros que sois capaces de eso y de más cosas, ¿no? <risa> Eh, ¿De qué van las letras? ¿Qué queréis expresar en estos en 10 temas? Bueno, esto, claro, la que tendré que hablar es Silvia, ¿no? Es. Que, que no está aquí. Pero más que nada, ella se centra en dar un, un mensaje positivo, ¿no? Desde el nombre del grupo ya ya viene un poco así. Bakusha son los el nombre japonés que se le da a los a los supervivientes del bombardeo de Hiroshima. Uh -huh. Que nos viene un poco también al hilo que nosotros somos los supervivientes de Tears from Hiroshima, ¿no? Y Silvia lo que quiere hacer en sus letras es dar un enfoque un pelín positivo, pues con todo lo malo que tenemos hoy en día y, y demás, pues tratar de darle un poco la vuelta e intentar salir de casa con una sonrisa, ¿no? Y, y coger esa fuerza de, incluso donde no la hay, para afrontar un poco todos los problemas que tenemos a diario. O sea, que Silvia ha hecho ha sido la que ha compuesto, digamos así, las letras de los 10 temas. Sí, a Silvia cuando entró en el grupo, bueno, nos lo pidió ella y también le hicimos por nuestra parte que fue no escuchar cómo estaban los temas antes. O sea, ella entró... Eh, a ciegas o desde cero, ¿no? de cero ¿no? le pasamos la música, empezamos a componer eh, las voces, eh, sobre todo melodías, pues Induzi, Silvia Iñaki también quedaban ellos un poquito, y las letras fue todo, sí. o prácticamente todo, cosa de Silvia, siempre se ha añadido alguna cosa, pero mm. pero la base la base es la que trae ella y ella hizo el curro el curro este las letras. que es la música? Sí, no, la música estaba ya. ¿Y ¿Ya estaba? Sí, la música la traíamos ya de Tears from Hiroshima, mm -hmm. ella es la que montó a partir de esa base de la música, estuvo cogiendo las voces y ¿sí? Eh, hablando un poquito de la portada del disco de quién ha sido idea cómo surge esta portada un poquito el libreto Hombre, la verdad es que le llevábamos nosotros una idea y de la idea que le llevamos no ha tenido mucho que ver pero ha mejorado muchísimo de, de lo que le llevamos a lo que ha quedado y es de la mano de vela que es un tío increíble o sea o sea ocurre la 10 una persona increíble y la verdad es que pff, o sea, es que nos estamos encantados nos nos gusta un montón cómo ha quedado la portada y, y animar a alguien que si tiene una banda o algo que, que si puede hacer con él no se va a arrepentir ¿no? uh -huh. <risa> El título del disco es una fecha Abutuak 6 ¿Es una fecha especial de la banda o surgió sin más? Pues no Hombre, el sei, es, es el 6 de agosto ¿no? que viene un poco a raíz del, de todo el tema del bombardeo de Hiroshima y uh -huh. tal. La banda anterior, Trisform Hiroshima la, la, el primer ensayo lo hicimos un 6 de agosto Y la casualidad, casi quedó hasta buscado El nombre de esta banda lo pusimos también un 6 de agosto Entonces viene todo un poco a raíz del bombardeo uh -huh. y demás Sí, es un poco una metáfora de acabar con algo Y empezar con uh -huh. algo diferente Y por eso nos pareció un buen punto de partida Para pa ponerle el nombre al disco uh -huh. eh, Antes de meternos a hablar, si os parece, de los directos De los conciertos que ha dado y que vais a dar Vamos a escuchar, si os parece, un tema ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema de referencia de la banda? Eh, bueno, a ver Es un poco complicado, nos suelen hacer esta pregunta, ¿eh? pero es que a cada, a cada uno prácticamente nos gusta uno, pero bueno, vamos a lanzar el tema Itzalak, que es el corte número 6 del disco, que es el que sacaremos eh, como segundo single, si no me equivoco, sí. después de, del verano. cuatro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer trabajo discográfico Para esta formación, para Ibacusa Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes de la banda Habéis estado ya en un montón de sitios, presentado en disco, en un montón de emisoras Esta noche estáis en el Black Rose eh, que nos podemos encontrar? Bueno, lo primero, darte las gracias a ti y a tu equipo por invitarnos Que de es nada. un placer estar aquí Y esta noche lo que nos vamos a encontrar en el Black es... Pues buen rollo, colegueo y una escucha el disco Y uh -huh. un poco, pues quien, quien se quiera acercar y preguntarnos cualquier cosa de ah, pues ¿Dónde habéis grabado? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pues estar ahí un poquillo, vender algún disco, alguna camiseta y Vender el disco firmado, ¿no? <risa> <risa> sí. firmado, firmado son dos euros más <risa> Y el sábado 15 ya lo que es el fiestón de presentación en la Peña Euskalaría de Burlada Pues sí, de encima de, de la banda Tres somos de burlada, la peña la conocemos bien, pues al, al, a los miembros de la peña y la peña en sí, pues, porque siempre se ha, se ha hecho estos últimos años el Mayacharroca ahí y mm. tienen buen muy buen equipo, muy buena organización, la, la peña es increíble, o sea, de, dentro de dentro tienen un escenario enorme y, y se amplía y, de, y desde luego todo el mundo que vive allí conciertos se, sale encantado por mm. el sonido y por todo, ¿Y con el los, ambiente. Y con los amigos de ZTK Rap y NX. Sí, claro, elegimos también para la presentación por llenar un poquito más la noche y que fuera más fiesta, pues un par de bandas más creíamos que era importante meter, ¿no? Para que uh -huh. se quedase, pues más música en directo y más tiempo. Y también vimos importante que fueran un par de bandas de amigos, ¿no? Hombre, al final... Aquí en, en Irun nos conocemos todos y prácticamente todas las bandas son amigas ¿no? Pero tanto ZPK como NX pues son muy cercanos a nosotros Y también, sobre todo, a nuestra cantante Silvia Que es un poco la que la que decidió estas bandas y, y por la que los metimos aquí uh -huh. ¿Eh, ¿Alguna sorpresa que nos queráis desvelar del sábado? No vamos a tener demasiadas sorpresas, la verdad Tocaremos el disco eh, de arriba abajo, no en el mismo orden, por supuesto Pero vamos, <risas> lo hemos montado un poquito para que en directo sea más coherente Y, pero basta a estar ahí la cosa o sea no queremos tampoco alargarnos ni hacer cosas extrañas somos lo que, lo que se ve o sea, vamos a tocar el disco y punto sí, uh -huh. creemos que, que lo vamos a, a defender y sí. y a por ello uh -huh. eh, aparte del fistone que vais a hacer el día 15 de febrero para presentar el disco tenéis algunas fechas ya. Eh, bueno, ¿Cuatadas? estamos estamos cerrándolas. Estamos cerrando poca fechas poco a poco Esto lo, lo, lo iremos poniendo poco a poco en nuestro Facebook. De momento la idea es movernos pues eh, sobre todo alrededores, eh, Euskaderría, uh -huh. además, salgremos también algo a Barcelona, pasaremos por Madrid seguramente, porque bueno, son capitales donde también tenemos muchos amigos de etapas anteriores y bueno, incluso de ahora con los, con los días en Barcelona, pero pero vamos, prácticamente moviéndonos por aquí ya tenemos trabajo de sobra para uh -huh. para bastante tiempo. El viernes pasado estuvisteis en el Roquefort Rock Rockbar En la fiesta escucha el disco, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa fiesta? Contarnos un poquito Pues muy bien, porque el bar, el bar es, es una chulada y, y se está muy a gusto Estuvimos allí pues tocando un par de temitas en acústico uh -huh. Y pues present, haciendo otra escucha allí en Pamplona Que también nos queda, nos queda esto es Pamplona, pero también nos queda bastante lejos de nuestra zona Que es pues burlada, uh -huh. donde andamos nosotros y, y bien, bien, se acercó bastante gente así y estuvimos muy a gusto Sí, lo de la, la escucha estuvo muy bien en el rocozor Eh, de los 10 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto? ¿O igual el tema que se sale de los 11 que se in... de los 10 perdón que se incluyen en el disco? La verdad es que para cada uno... La verdad es que no sé si es que somos muy raros o qué nos pasa, <risa> pero la verdad es que cada uno tiene un poco un tema favorito. Por ejemplo, a Ander le, sé que le encanta ver Pistu. Que es la que suena ahora. A Pedro le gusta, <risa> se usará luego a... Estaba muy bien porque claro, tú ibas con la idea de, de que el hit era un tema y llegabas ahí a Barcelona y te decías, "No, no, no, no, el hit es este." otro. Y decías tú, "Hostias." La verdad sí, es que cada cual nos dice una cosa diferente, o sea, uh -huh. es... sí, cada cada tema transmite unas sensaciones hmm. y a cada uno pues igual refleja un poco su personalidad, ¿no? en cada tema. De todos modos, por poner un por ponernos un poquito de acuerdo, decidimos que el primer single fuera Snatch que es la canción que abre que abre el disco sí, también uh -huh. y es la que estamos presentando un poco de momento, vamos, porque el segundo single será Ichalak, tenemos preparados otros dos más también para más adelante, o sea que la verdad es que es un disco muy muy variado y que para, para muchos públicos diferentes eh, corta trayectoria de Ibakusa pero ¿algo bueno y algo malo habéis tenido? ¿o hablamos todo bueno? Yo... de momento vamos a quedarnos con lo bueno ¿eh? <risa> yo, me, yo me atrevo a decir que, que el tiempo de Ibakusa hasta la fecha es todo bueno sí. también es un poco porque lo vamos buscando no, no intentamos Ya tenemos demasiadas cosas por las que quejarnos y por las que pasarlo mal y el grupo no es una de ellas, o sea, nosotros tocamos para disfrutar porque somos cinco enfermos de la música y, y creo que se, que se transmite, o sea, entonces intentamos tocar música y la verdad es que pues somos amigos, cada uno somos de una madre de un padre, pero pero nos entendemos, o sea, tenemos tenemos feedback entre nosotros. Que eso es importante, buena onda. Sí, básico. Eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco? De momento lo vamos a vender únicamente nosotros, ¿eh? o sea así que lo vamos a dejar, ahora creo que está en el Black Rose, si no me equivoco, que lo tenemos ya allá, lo dejaremos en otros tres sitios más, pero bueno, sitios de amigos, pues está en el Black Rose, supongo que está en el Roquefort, en dos o tres bares más por el estilo, pero lo vamos a vender nosotros, es decir, no lo vamos a sacar en tiendas, no lo vamos a mover con ninguna discográfica, por lo mismo que he comentado antes, no creo que es un tema un poco más de coherencia con lo que es el grupo por el momento, Y, y vamos, eso nos ayuda también a acercarnos más a, a nuestro público. Que por cierto la primera tirada según he leído en Facebook ya pocas nos quedan, ¿no? La tenemos ya ¿eh? agotada sí, hemos, la, hemos eh... mandado ya más copias, vamos a ir mañana por ellas para tenerlas también para la presentación Sí, la verdad ver. es que en una semana nos hemos quitado otras 300 copias sí. y uh -huh. la verdad es que era fue un poco incluso desbordados ¿no? uh -huh. y uh -huh. la verdad es que hemos tenido que hacer otra tirada y, y muy contentos y ojalá tengamos que hacer muchas más sí. Eh, ¿de qué forma eh, Bueno, ya hemos dicho de qué forma se puede conseguir el disco eh, Por cierto, también ¿Cómo se puede contactar con la banda? ¿Para conciertos? para Pues para la banda podéis contactar con Ander Orduna 24 horas del día El teléfono que viene detrás o sea, no Va a tener ningún problema En contestar o sea, a que sea, la hora que sea Aquí me machacan, eh, me machacan No, bueno, vale, realmente así, vale. para el contacto pusimos nuestro, mi número, pero vamos, se puede contactar con cualquier persona del grupo las 24 horas, las, eh, repito, Las 24 gracias. horas, las 24 horas <risa> no, eh, no, me jodáis. No. Y a, a través del Facebook tenemos también nuestro correo, ibacusa@hotmail.com y el Facebook es ibacusaaldea y bueno, por cualquiera de estos medios nos contactan por internet y ahí uh -huh. ahí estaremos. Eh, ¿cuáles son los sueños de Ibacusa? Vamos a ir poco a poco, a corto plazo. Lo vamos a hacer un poco largo. Eh, paso a paso totalmente. Hacerlo bien el sábado <risa> Eso es lo primero, lo primero Y después, pues intentar O sea Antes de la maqueta al disco yo, Nos propusimos decir, o sea, tenemos que hacerlo El doble de mejor, uh -huh. o sea, esto es un disco Esto hay que hacerlo mucho mejor La idea del segundo disco es hacerlo Muchísimo mejor que este Hay alguna idea, pero todavía no hay Nada no, Lo que no puedes hacer no, es, no. alguna claro. vez he oído Y lo que no puedes hacer es, cuando has dado un paso Nunca puedes, nunca puedes hacer Algo eh... Hacer algo hacia atrás, nunca puedes ir hacia atrás Siempre tienes que ir hacia adelante Y cuando has, has ganado un concurso o has, o has hecho un disco que estás orgulloso de él Pues lo próximo siempre tiene que ser mejor Nunca puedes ir hacia atrás Eso me Y un poco la idea sí, es... Si acabas grabando <risa> acústicos con orquestas y, no, y tu banda entra en declive <risa> No, un poco la idea es Pues intentar Defender bien el disco Que creemos que después del tiempo que llevamos Currando en él Creemos que lo, que lo podemos hacer bien Uh -huh. y intentar tocar en sitios, pero no, no en cualquier condición. Uh -huh. Y después, sí, en caso de buscar discográfica o algo por el estilo o alguien que nos pueda mover, es alguien que apueste por nosotros. No queremos... no sé. Sí, o sea, para hacer cosas a medias tintas lo hacemos nosotros. La uh -huh. verdad es que es lo que estamos haciendo de momento, porque las condiciones que hemos visto lo que comentábamos antes, no ¿Y os no sirve. Sí, sí, la verdad que sí. sí. Es que hoy en día, teniendo herramientas como Internet, Facebook, etcétera puedes mm -hmm. promocionarte tú mismo, mucho curro, todo se ha dicho, o sea exige trabajo y demás, pero bueno, eh, realmente confiamos en lo que llevamos, que es nuestra música, la llevamos muy trabajada, muy ensayada, sabemos que funciona y a nosotros es lo que nos gusta. Entonces, estando seguros de esto... Pues eh, la cosa es lanzar el mensaje al resto de la gente Que venga a nuestros directos Y que sí, ah. y ojalá les guste lo mismo que a nosotros Algo que creo que es muy importante Es que nosotros creemos mucho en ella uh -huh. Y entonces, o sea Estamos muy orgullosos del disco Pese a que haya gente que, no, que lo pueda odiar incluso, uh -huh. Pero nosotros estamos orgullosos del disco Y creemos que, que merece la pena darle una escucha eh, Para terminar ya Algo que me haya dejado ¿Qué queráis pues decir? Pues poco más que añadir Que la gente venga este sábado 15 al concierto Y... Y que sigan atentos al Facebook, que tocaremos más por aquí, tocaremos más por fuera, avisaremos cuando saquemos el videoclip y, y bueno, cada paso que demos, pues ahí estará marcado. Pues vamos a terminar con otro tema que os gustaría que la gente conociera de Ibacusa, de este primer larga duración. Pues mira, vamos a poner ver Berpistu, que si no me equivoco es el tema 7 sí. del disco. Uh -huh. Y con este nos despediremos, que es también el que solemos usar de despedida en nuestros conciertos. Vamos a hacerlo también aquí Pues <risa> In, Induzi, Pedro, Ander, Esquerri vale. Casco por haber venido. Muchas suerte gracias Suerte esta noche el Black, suerte el sábado en Burlata Y nos vemos. suerte también en los conciertos <risa> Venga, Venga lea Aún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 Ahí está la entrevista que hemos realizado a la formación Ibakusha Banda de Iruña que acaba de publicar lo que es su primer larga duración a Bustuak Sey y comentarte nuevamente que el sábado 15 de febrero estarán en la Peña Euscalería de Burlata. La entrada será totalmente gratuita y para completar una fiesta redonda contarán con el apoyo de dos grandes grupos de amigos en directo como son las bandas ZTK Rap y NX. Dicho esto, vamos a comenzar con las noticias más destacadas de la semana y lo vamos a hacer con la banda de Karpunk de Iruña de Wilti Brigade, ya que ha publicado el primer adelanto de lo que será su segundo trabajo y que verá la luz en el mes de marzo. El nuevo álbum ha sido grabado en los estudios K y ha sido mezclado y masterizado por Iker Piedrofita en el estudio El Sótano. Este segundo disco de la joven banda costarán de 10 temas, en dos de los cuales colaboran Podry de Ratzinger y Kion de la banda Insomnio Crónico. Hay que comentar también que la banda dará a conocer en breve un calendario con las primeras fechas de presentación de este segundo larga duración de la banda de Iruña de guilty Bricata. Y nos vamos con la banda barricada. El 23 de noviembre nos dijeron adiós pero los vamos a tener muy presentes. En el Twitter de este programa, Euskal Música, barra baja IR, verás publicada la portada y el nombre del nuevo disco de Barricada, que recogerá en formato de doble CD y DVD el último concierto de despedida íntegro. La portada es un montaje fotográfico a base de algunas fotos de Fernando Lezaun, donde se puede ver a la banda y al público entremezclados con una foto general del escenario. Barricada Agur con el subtítulo Pabellón Anaitasuna Pamplona 23 del 11 del 2013 es el nombre elegido para este disco que estará disponible en las tiendas a partir del 25 de febrero del 2014. Así que ya lo sabes, si eres fanático, si eres fan de Barricada, si quieres volver otra vez a disfrutar con ellos, si quieres verlos por primera vez porque te perdiste ese concierto de despedida, pues ya lo sabes. El 25 de febrero del 2014 saldrá ese disco eh, Barricada, Agur, Pabellona, Neitasuna, Pamplona, 23-11-2013. Pues hasta aquí las noticias más destacadas de la semana Ese segundo trabajo de Guilty Brickader que está a punto, a punto de caer Y ese, bueno, digámoslo así, antológico concierto del pabellón Anaitasuna Que lo vamos a tener para nosotros, para toda nuestra vida Para recordarlo, para guardarlo en ese doble CD y doble DVD Que va a sacar Barricada el 25 de febrero del 2014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 Con la música de Ibakusa nos vamos a ir despidiendo ya del programa de hoy de Euskal Música Aquí han estado tres de los componentes de la banda para presentarnos lo que es este primer larga duración a 6 Se van directamente al Black Rose porque luego tenemos fiesta escucha con ellos Hoy el 13 de febrero del 2014 Y recuerda que este sábado estarán en la Peña Euskal Herria de Burletas Presentando lo que es este nuevo trabajo discográfico Junto a ZTK Rap y junto a la banda NX Comentarte que hemos escuchado la música de Shiroka, Sain, Bad Song System, Jare y Jesús May Lopetegui Hemos tenido por aquí por Berriozar y Gratida Por el programa busca Música, la banda Ibakusa Y os hemos dado dos noticias interesantes Una de ellas, la despedida de los barricadas El 22 de febrero, no, 22 no, 25 de febrero Lo harán de forma física con ese doble CD y doble DVD Que hoy he tenido la oportunidad de escuchar y de ver parte eh, Una media horita de ese auténtico DVD Y es un lujazo ya tenerlo entre mis manos, ¿eh? Así que ya lo sabes, 25 de febrero, doble DVD Doble CD, de barricada Y nos vamos con ellos, nos vamos Con la banda Ibacusa, será hasta la semana que viene Que volvemos el próximo jueves Con más música, como a ti te gusta Música local, esa que te Fascina Hasta la semana que viene, agur